Nos vamos al Jardín de la República, Tucumán. Allí está un amigo, un compañero, Carlos Guillermo eh, Rom, eh, Moreno. q u é tal?、Vos. Buenas tardes. ¿Cómo e s te á s ¿Cómo t va, Guillermo? Todo bien, todo bien. Te a m é l i c o c ó m o andas? Un saludo a vos, a los oyentes de, tu, de tu radio, y a、bueno, la hermosa ciudad de Galvez. Bueno, fundamentalmente queremos sacarnos las dudas. ...con respecto al tema que é s lo que pasa en tucumán con el peronismo、eh, en el momento que están、eh, votando dice a nivel nacional los cuales el gobernador tomó una posición bastante clara con respecto al apoyo a mi ley y también algunos diputados y no sé qué pasará con los senadores s í es algo este, una cuestión de que el gobernador habla de que esto no es ideológico no es partidario Si no es partidario, lo comparto, pero sí, sí es ideológico.、Uh -huh. Porque el gobernador de Tucumán, como el vicegobernador, y la mayoría de la Cámara de Legisladores, porque nosotros tenemos una sola Cámara, que es la Cámara de Legisladores, como así los diputados y los senadores、eh, fueron elegidos a través del j u d i c i a l i s m o Entonces yo creo que es ideológico en la medida de que cuando las leyes que Vienen este, a ser sancionados por el Congreso de la Nación y avasallan los derechos y conquistas logrados a, tra a través de muchos años, porque no olvidemos que la ley base ataca cerca de 300 leyes, ataca puntualmente la Constitución de la Nación, ataca este, ya conquistas. Este, de larga data que vienen siendo este, parte ya del patrimonio de cada uno de los argentinos, ¿no es cierto? Entonces, este, acá en Tucumán hay una discusión muy profunda sobre el tema,、eh, ya que el justicialismo este, está en manos del poder, lamentablemente ha sido captado o captado por este, el poder político económico. que viene que está pasando en varios lugares del país no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no n e no no nació peronista sino que él viene del radicalismo fue estudiante de la universidad acá de la unt universidad nacional de tucumán viene de franja morada se ingresó al justicialismo como así lo hizo al pero vich lo hizo m a n s u r digamos no es te, de raíces peronistas sino que es un advenedizo del peronismo nada más por eso te, hoy el justicialismo está pasando eso como ha pasado en los 90 que, que los liberales te, la ucd Este, ingresaron al peronismo y lo s llevaron a derechizar el peronismo y eso es lo que nosotros este, estamos en contra, ¿no? porque si yo soy militante peronista, como hace mucho nos estamos juntando este, en distintos lugares de la provincia viendo cómo podemos armar un espacio político que represente realmente al peronismo, que lleve la idea del peronismo y que de una vez por todas este país esta provincia salga adelante. Estamos hablando con Carlos Aliciermo al, al,、eh, Romero, como usted e expresó, es militante peronista, dirigente. De la, de, de, tengo, tengo entendido que sos dirigente de los de municipales también. Soy dirigente de los empleados municipales acá de la capital. Este, también nosotros tenemos una discusión dentro de, de lo que es el sindicalismo, porque, porque nosotros, después de 52 años, hemos ganado la capital, ¿no、cierto? Este, también este, hemos llevado una candidata que no es del riñón del peronismo pero hoy desconoce a la militancia del peronismo entonces todo eso pasa y bueno la, la audiencia dirá para qué lo apoyan n o cierto? es、sí. lo, lo apoyamos porque este, en su、eh, digamos en su expresión estos candidatos expresaron ser de, del peronismo tener sentimiento por el peronismo Entonces nosotros por eso lo apoyamos, pero con las conductas van marcando otra cosa, ¿no es cierto? No, no es de, de, dentro de, del justicialismo. No es que sea excluyente ser el peronismo y las ideas tienen que ser el peronismo, no, no. Lo que te quiero hacer es entender a la sociedad y a la comunidad que eh, eh, mirando a lo que está pasando en la nación un gobierno liberal un gobierno extremadamente liberal o desde de la derecha conservadora hoy vemos que el justicialismo la idea del justicialismo es lo que más puede representar y mejora a la población o ¿no、cierto? por eso es la discusión carlos eh, eh, concretamente cuando se votó en diputados、eh, una que votó a favor de mi ley fue paula o maedo e s diputada de la provincia de Tucumán. Claro. a y q、ah, e querer decir, y, y muchos、eh, sindicatos, como el sindicato del SOEM de acá de la capital, está enrolado en ese de apoyar sin decir, este, están las cosas mal, no se puede vivir con 400 mil pesos cuando la canasta básica es 800 mil. Entonces, ahí está el tema de la discusión. Ahora, el caso de los diputados, el caso de Paula Modeo, Pablo Aumodeo es hija de una empresaria acá de la Cámara de la Construcción, de que se hizo, eran millonarios, pero extremadamente millonarios con la obra pública. Se、uh -huh. le escucha en la Cámara de Diputados e l l o hablar contra la obra pública, contra muchas cosas. Este, Pablo Aumodeo, su papá y ella este, fueron socios de José López.、Uh -huh. Este... Si la comunidad de galvez supiera que es josé l ó p e z Sí, este, lo subieron por los, por los medios también hubo obra p o b o l s o hubo o b a pública en galvez que vino a través de l a m a n o de josé l ó p e z y bueno entonces este fue este, un coimero de la política entonces ahí eran socios socios de alpero y también acá en t u c u m á n donde la obra pública era que esta Cámara de la Construcción o Modeo l de Compañía se hicieron extremadamente millonarios, esta, esta mujer hija de este empresario este, salieron con un partido que creo, creo de la sociedad rural acá de Cucumán, que, que bueno, representa a la derecha. Hoy hay una, una discusión entre e l l o entre ella y Jaldo, porque para ver quién es más, se acerca a la idea de Miley, anda así. Malla de, de Miley y la derecha no existe, está una pared. Pero bueno, ellos están peleándose por eso, no, no por mejorar lo que es Tucumán. Ahora, Carlos, para, para esclarecernos, usted tiene una sola Cámara que involucra diputados y senadores. ¿Y digamos, ¿cómo, qué cantidad de diputados votaron el otro día y cuántos senadores van a votar en la próxima, digamos, en lo que s e g n i c a el tratamiento del Senado por Tucumán? No,、eh, bueno, Tucumán tiene tres senadores: tiene、eh, lo que es Juan Mansur. que es Sandra Mendoza, que es la esposa de un legislador exintendente acá de, de Famayá, y este, la, la esposa del exintendente de, de Tucumán, Germán Alfaro, que es Beatriz Alfaro, Beatriz Ávila. Este, lo que tenemos entendido de que Mansur y Sandra Mendoza votarían junto con el bloque de Unión por la Patria, que es este, en contra del paquete de leyes de... de las bases, ¿no es cierto? Yo creo que lo, que más, lo más acertado, ¿por qué? Porque este, que lleve la sociedad que no se puede discriminar a las mujeres que queden nueve mujeres de diez sin jubilación, sin cobertura este, jubilatoria, no se puede privatizar a empresas, dar en mano de cualquiera, pues ya pasó en los 90, hablan de una flexibilización laboral. donde en los 90 ya estuvo presente y no sirvió de nada, no podemos este, perdonar a aquellos que valieron sacando los dólares del país y que quieren traerlos, ni se sabe cómo lo、eh, construyeron a esa fortuna, porque también hay que tener en cuenta que el g a s y que e l Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la u i f que es la Unidad Financiera、eh, de Argentina, están preocupados porque el, el, el activo c ó m o se construye el activo de esto que quieren blanquear ahora、sí. el gafita este, son los que controlan que, que los, digamos las fortunas no se han construido con droga eh, armas eh, eh, trata de personas o tráfico de órganos así que hay que ver bien lo que quieren hacer porque blanquear bueno todo quisiéramos que traigan los 400 mil millones de dólares que tienen en el n e exterior su activo no es cierto Pero también hay que saber que en esos activos no se este, mezclen este, activos ilegales. Entonces, esa es la cuestión, esa es la discusión profunda que tiene que haber porque este, no puede ser que, que en, por ejemplo, en, hablan ahí de Rosario de Santa Fe, que las torres blancas que son del socio de m i l a g r e han sido construidas por la droga y hay un problema de la, con droga en Rosario de Santa Fe. Entonces, todas esas cuestiones, ¿eh? Hay que t e n e r en cuenta. Sí, yo creo que es una situación muy particular y también, digamos, esta situación que se da en Rosario también se da en muchos puntos del país con el manejo de la droga y los fondos de la droga. Desgraciadamente, uno vive en una ciudad que tiene 25.000 habitantes y ve el progreso de algunos personajes que también、eh, creemos que, no, no, no, no, no, no vendiendo, teniendo una verdadería, no creo que puedan progresar tan rápido. Entonces, llama la atención y aquí hay un encubrimiento de la policía de Santa Fecina. Digamos, no, no el policía común, sino una, digamos, los jerarcas de la policía de Santa Vecina han trabajado fundamentalmente cubriendo la situación, desgraciadamente. Sí, pasa en todas las provincias. Pasa en Tucumán también, donde el, el, digamos, el narcotráfico, el narcomenudeo, este, los t r a n s a s son dueños de barrios. Este, y bueno, este, ayer este, perdimos a un militante de. De la Martín Fierro, por ejemplo, que un tranza lo mató. ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso es una preocupación que, que tiene que haber, pero que pero tiene que ser una preocupación en serio, no es una preocupación para la tribuna, no es una preocupación para este, los tabloides, como dicen de la prensa, sino que tiene que ser una preocupación este, real y concreta, donde la justicia, donde el gobierno, el, el ejecutivo, la justicia y la policía estén detrás de eso. Hoy este, tal vez que yo, Carlos Romero, quiera comprar un auto, t u n q u e se va a dar al ADN de mi abuelito, o v e r d a Entonces, este, si va a comprar otro tipo de personal, puede comprarse e vehículos i n declarar nada. Entonces, esa es la preocupación que tiene que haber, igual que compra y venta de propiedades, que son para blanqueo y lavado también. Entonces, todas son las cuestiones、eh, importantes. No, no estamos en contra de. De, de cosas que no son reales sino que son concretas son、eh, verídicas y que están e a la luz de, de todo pero bueno este, es una cuestión de que tenemos que ser conscientes los gobernantes y nosotros como militantes le estamos pidiendo eso que tengan、eh, la, la conciencia de, de hacer un trabajo real y concreto a favor del, del pueblo no a favor de una minoría que son Mil familias, ¿no? no son muchas más, son mil familias que e l poder económico. Carlos, concretamente, digamos, la asociación de Tucumán, lo que hace al peronismo, está, digamos, bastante, digamos,、eh, anarquizada, ¿no? Y no hay una dirigencia nueva, no hay compañeros peronistas que se identifiquen con la causa, con la ideología, que apareció un alterobi que no era peronista, un. un... un jaldo o bien un mansur que tampoco respondían al peronismo y fueron digamos llevaban la s bandera s del peronismo y la s llevaban para mal n o porque realmente lo que pasó con a n t e l o b b y es una situación muy particular en la cual tiene denuncia después aparece mansur una elección en la cual hubo una amenaza de la nación para que se bajara se bajó、eh, y bueno que aparece este, este jaldo ahora s í a ver este el justicialismo en Pucumán este, este En sus momentos, con los viejos dirigentes, compañeros que ya no están con vida, fueron los que llevaron adelante el peronismo y, y su engrandecimiento, como también de una, un desarrollo de la provincia. Y desde que llegó el Peróvich al, al peronismo, porque es de e a c i ó n radical, este, él y, y, un, y un pensamiento y una. ¿Cómo te puede decir una forma de s e r política que es una matriz que es económica? Donde te plantean que si vos no tienes plata no podés ser candidato, ¿no es cierto?、Uh -huh. Entonces, eso sigue estando. Y sí, hay una camada de compañeros que somos compañeros de 45, 40, 50, 55 años. q u Estamos e reuniéndonos, que estamos juntándonos para empezar. Que ya venimos trabajando dentro del p e r i ó d i m o pero ahora más que nunca. Queremos salir este, a batallar con la idea del peronismo, digamos, con la doctrina en la mano, con nuestra filosofía de vida, nuestra filosofía de militancia, donde el, el dinero es únicamente un bien que sirve para el engrandecimiento, si es usado irresponsablemente, si es eh, usado eh, con la mayor, mayor tacto y mayor este,、eh, ¿cómo te decir? actividad social. Posible donde el capital sea una parte del desarrollo y la fuerza del trabajo sea la otra、eh, socia para mejorar el desarrollo de Tucumán, ¿no、es ¿cierto? es、sí. Porque nosotros creemos que el, el, el capital es importantísimo para el desarrollo, pero un capital, el dinero tiene que estar garantizado para el trabajo, para que se, se desarrolle, ¿no? Que sea un, un activo ocioso. que sea financiero y que únicamente de dinero o re,、eh, rédito a través de la bicicleta financiera. No, nosotros queremos que sea aportado a la industria, a la, al desarrollo, para que eso sirva para mejorar las condiciones de trabajo y, y mejorar la producción. Eh, concretamente, vos sos un luchador por el tema de recuperación de los ferrocarriles. Ha, ha trabajado mucho respecto a eso.、Eh, ¿Cómo está ese proyecto? Desgraciadamente, este gobierno va a tratar de liquidar los e pide los ferrocarriles.、Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, nosotros este, hicimos un trabajo en todo el, el norte grande. Ahí visitamos todas las provincias, localidades, pueblos, donde. Este, son lugares que quedaron algunos como paraje por ahí este, desconectado más que nada lo que esto d o paralelo a la ruta 16 que el, el ramal 6, 16 que va desde formosa hasta salta este, pero también tengo que decir que nosotros hemos presentado cartel estamos presentado Ahí se nos cortó la comunicación.、Sí. Ahí te, ¿me escuchás, sí. Carlos? se nos escuchás, ¿Me cortó s í sí, te escucho, te escucho. Sí, sí, Hablaba que presentamos carpetas y toda esta situación y a partir、sí. de ahí qué. Y nosotros presentamos carpetas, proyectos, todo, en distintos este, gobiernos, digamos provincias, municipios, todo, y todos estuvieron de acuerdo, todos este, aportaron su idea, le llevamos al ex este,、eh, presidente de, de Trenes a r g e n t i n a s Marinucci, este, cual este, las respuestas fueron totalmente negativas, eso también lo tenemos que decir, que no se preocuparon en hacer nada, sino que ellos querían tener cercanías, que son de 50 kilómetros, donde este proyecto conectaba, c o n o vuelvo a reiterar, era f o r b o s a Concorriente, Chaco, el norte de, de Santiago del Estero, Salta, Jucuy, y desde de ahí podía conectar con、eh, Catamarca y La Rioja y también con Tucumán. Entonces era un proyecto, este, un proyecto que no es que no existía, sí existió, están, están todas las trazas, están todas las vías, están operables, este, había material ferroviario para hacerlo, había formaciones para hacerlo. Entonces lo que no hicieron, bueno, este gobierno tampoco lo va a hacer, porque este, bueno, vimos el otro día por, por no pagar o por reponer unos cables el accidente que hubo en el puente de Palermo. Sí. que chocaron dos formaciones entonces este gobierno no lo va a hacer、sí, sí, lamentablemente no lo va a hacer entonces hay que buscar que el próximo gobierno nacional que esperemos que sea un gobierno peronista este, llevar los proyectos y tiene que、eh, darle la prioridad porque no es que estamos discutiendo este huevo o la gallina nosotros lo que estamos discutiendo es el progreso y el desarrollo de la nación porque el ferrocarril Como los camiones, hay un proyecto a nivel nacional de, de, de regulación del transporte que es este, un, un 30% se maneja en camión, el otro 30% se maneja en tren y el restante se maneja en avión o en barco o、oh, que salga por、eh, lo que ahora, bueno, también la hidrovía que le entregaron la, al gobierno norteamericano、uh -huh. eh, también que ver, eh, eh, tiene que ver mucho con la con la producción de lo que es el norte del país que sale por, por las b a r c a z a s del litoral, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos bregando por eso, queremos que eso se d e pero bueno, este, vuelvo a reiterar, el, el, el gobierno nacional anterior, en lo que vendía e s e t r e n años argentinos, digo, el señor Marinucci y, y todo el séquito, no, no, no le dio mayor importancia. No, no, no. Lo, desgraciadamente, Mayor、sí. de la Ciudad de Biología, el gobierno anterior tenía muchos porteños, y a eso no le importa, al interior. Desgraciadamente. Sí, exactamente, muy centralista. Entonces, ya hablaba mucho de federalismo, pero muy centralista.、Sí. Entonces, te, no hablo solamente que el trabajo que se, hizo, que se hizo lo hicimos nosotros, sino que hicimos nosotros, lo hicieron mucho, compañero. acá muchos acá compañeros. Acá hay o compañeros, que ya algunos no están. Eh, quisieron plantear el tema de lo que llamábamos nosotros el local, que salía de Galvez, llegaba a Rosario, pasaba por, vaya, por 8 o 10 localidades, i r i g o y Goyen, pasaba por Casaleño,、eh, Díaz, y llegaba hasta Rosario, que era una, un transporte de su é p o que salía a la mañana, la gente viajaba a Rosario y volvía a la tardecita. Y eso se、claro. dejó y, bueno, nunca se pudo,、eh, digamos, restablecer ese servicio. Claro, pero. A ver, este, lo que pasa de que ellos apostaban únicamente a los trenes de 50 kilómetros, nada más. Y el, y el dinero, la erogación que eso conlleva del gasto, puede haber sido este, más、eh, eh, rituable re e si lo hacían eh, eh, con mayor、eh, kilometraje. En el, en el caso que usted, vos compañeros me está diciendo de Rosario Galve,、mm. como mejorar el que va del de Chaco a la Sabana, este, ahí a l o a m o r e al norte santafesino.、Mm. También podría ser de ahí, porque este, Reconquista, también estuvimos en Reconquista, en Avellaneda, donde necesitan prioritariamente el tren de cargas, eran este, 100 kilómetros para unirse a la, a, a la Troncal, para salir para, para Buenos Aires, o Rosario, y no, no lo quisieran hacer. Entonces, esas cuestiones, ¿eh? hacen a que、eh, el pueblo vaya perdiendo esa fe ese amor por el justicialismo por el peronismo y tengan estos tipos de mesiánicos entonces e s e es el problema que estamos teniendo tenemos que hacer l entender e a la sociedad que no todo el peronismo piensa y actúa como esto que, que no lo hacen a favor del pueblo nosotros queremos trabajar a favor del pueblo queremos que se desarrolle argentina que se desarrolle la nación y que el progreso sea para todos, ¿no? no para un g r u p ú c u l o que son, como te voy a reiterar, 1100, 1200 que son los que ponen el capital, pero ocioso para mantener una política o un Estado de como hablan ahora, e s o que ha salido de la casta o de Status quo, bueno, esos son ellos, son los 1200, eso. s Estamos de acuerdo, Carlos. Yo quiero agradecer a t o d o e los c o m u n i t a r i a s estaremos en contacto. Cualquier información estamos dispuestos a difundirla y fundamentalmente agradecer a la zona nuestra, porque a veces se habla que lo, en el caso e s t e el caso de los diputados, senadores, peronistas de, o el gobernador peronista de Tucumán, cuando per,、eh, Tucumán fue peronista、sí. de su raigambre, aparece apoyando a mí, que un poco l a d u d a e r a esas. Por eso、eh, charlamos con vos. d e s a m o s muchas gracias y vamos a estar en contacto. Muchas gracias, m a r i a o un saludo a toda tu audiencia de g a l g Y bueno, hay que seguir luchando para mejorar la, la situación de todo el país. Perfecto. Ahí estuvimos con Carlos Guillermo Romero, compañero,、eh, dirigente municipal de, la, de San Miguel de Tucumán. Nos fuimos a, la, a Tucumán, querido, así nomás la comunitaria.